nosotros deseamos decir a los compañeros a los amigos al pueblo argentino que sabemos cuán grande sublime y heroica es su solidaridad hacia nosotros sabemos que habéis dado el pan y el reposo vuestro vuestra sangre y vuestra libertad por nosotros me el clarín. martes miércoles no dormí. El jueves leí la nación y el viernes me agarró depresión el lunes crónica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 Nosotros saludamos a quien lucha por nosotros, a quien está preso por nosotros, a quien ha muerto por nosotros. Compañeros, amigos, pueblo de la Argentina, nosotros morimos con vosotros en el corazón. Jorge Real está de más, Chiche Gelblum hace mal la nata, es pura sanata y 678 te anestesia el bocho. Y el lunes no fui a laburar martes miércoles curso en plan, el jueves ordeno el rancho y el viernes voy a la transancho. Sigo del areguirucho, no me importa porque escucho el Palermo en la radio y sigo con el escabio. El enemigo nos quiere muertos y nos tendrá muertos para defender el privilegio y la tiranía, para humillaros, para acobardaros, para venceros, destruiros y encadenar al pueblo al carro de su esclavitud. Hay que aplastarle la cabeza. Y el sábado todo bien. Me hice el mono y escuche el palermo de los simios y el domingo otra vez. Los caídos, todos los caídos, deben ser vengados. Bueno, bienvenidos. Esto que acabo de leer era una carta de Bartolomeo Banzetti al pueblo argentino, escrita en el año 1927 desde la cárcel de Dedham, Massachusetts, donde esperaba eh, ser muerto por parpaso de corriente eléctrica luego de un juicio estado por la universidad estadounidense. ¿Por qué arrancamos con esto este sábado, compañeros simios que están levantándose o que seguramente vieron que llueve y que hace frío y se quedaron en la cama y apenas tuvieron fuerza para prender la radio y escuchar el Palermo de los Simios como todos los sábados? Porque hoy tenemos un programa especial eh, sobre el primero de mayo dedicado a todos los trabajadores y y bueno, con un poco de historia y un poco de presente también de los trabajadores. No voy a seguir profundizando porque vamos a hablar de esto todo el programa, así que se van a quemar la cabeza escuchando este tipo de comentarios alegatos. Así que paso a presentar a mis queridos atláteres, a mis compañeros que me acompañarán en este viaje por el mundo de los trabajadores explotados y oprimidos del mundo. A mi izquierda, porque es del único lado que se puede empezar con un programa así, está la dulce voz de Agui. Ay eh, bendita eres entre todos los hombres. Sí, hoy parece que soy, estoy, soy única. Bueno, voy a aprovechar lo de la dulce voz, te lo voy a deber hoy. Bueno. Parece que el otoño me odia. Y bueno. esto es lo que hay. Vamos a cantar unos tangos y va a salir, algo ¿Eh? va a salir. ¿Podríamos decir que estás sola, Fanny, y descangallada? Hoy, por lo menos, en este programa. Yo creo que indudablemente, sí. Hoy Excelente, bueno, muy bien. Bueno, a mi derecha más cercana, quizás a la centro izquierda del programa, se encuentra lo que queda... De Federico La Máquina Walberg, Un hombre que llegó en mangas de camisa No sé si saliste así de tu casa eh, Exactamente No anduviste por la calle No diferente. siento el frío Está, Mentira. No está el frío. tan anestesiado por eh, haber pasado Por el fuego sagrado de Adran Sancho Que ya no siente el frío ¿Hay algo más que no sentís sé, Fede? No sé por qué Bueno, bueno, muy bien Acá hay Matecito Calentito que traje porque Bueno, después voy a explicar por qué Y a mi derecha Pero podríamos llamarlo a la extrema izquierda, tan extrema que quizás ha dado la vuelta entera. Claro, <risa> porque fue y volvió. a ver. Ah, el Mi compañero, eh, el novato. Ya va, basta, esta es la última que te digo novato. Mi compañero, sí, ya está, ¿eh? el loco Ramírez. Buenos días, ¿cómo andan todos? Bien, ¿cómo están? Bien. Ramiro muy bien. Ramírez, Ramírez. Muy bien, muy bien, muy bien. Aprovechando la lluvia, a mí me gustan los días así, eh sí. la verdad que me ponen muy bien. Y recordábamos con bebote Tejani, quien también estás ahí de... Digamos, del otro lado del vidrio, junto con nuestro operador Mariano, a quien le damos un saludo. Eh, comentamos que es el primer programa en el que tenemos un día de merda, porque en general son días espléndidos los de ejemplo, los Cielos. Yo no recuerdo los que yo falté, por ejemplo. El día que yo falté, que fue cuando fuimos a Rivadavia, se me con las Rivadavia hacía un clima de merda, pero acá no me acuerdo, vi ese día? no. ¿Te acordás, acordaste? Estás... No, no, no, no me acuerdo. Pero lo digo muy seguro, es ¿eh? lo que importa Bueno, esto eh, es un programa más del Palermo de los Simios. Repaso la, las vías de contacto y pasamos a la picadita de noticias. Se pueden comunicar con nosotros vía Facebook a Palermo de los Simios, eh, o Twitter arroba Palermo de los palermo Simios, o mandanos un mail al palermo de los Simios arroba gmail.com. Dicho lo cual, pasamos a la picadita de noticias de la semana. Con Agustina Roldán. ¿Qué tal? Bueno, ya, ya saludé, ¿no? Pero saludo de vuelta. Bueno, pasaron algunas cosas esta semana, de las cuales elegimos contar muy pocas y quizás las menos importantes. Eh, ¿Qué pasó? Adad, ¿se acuerdan de Adad? Todos lo queremos Me un Me acuerdo montón. de Danielito. Andate y no vuelvas nunca más, a Adad. Uh -huh. eh, parece que vendió absolutamente todo lo que tiene menos Infobab. Que debe ser lo único que le da a Ita. Realmente. No sé, no sabemos. El tema es que vendió todo por alrededor de 40 millones de dólares. ¡Chichín! Un par, un par de moneditas. Y se lo habría vendido a un empresario que dicen sería muy cercano al kirchnerismo. Eh, que se llama Cristóbal López. López Yo no lo conozco Me suena a, a mí, eh. Me empresario suena. petrolero uh -huh. eh, Empresario también del mundo del juego Mira, Y bueno, y ahora también dueño de multimedios Y ahora dueño de multimedios sí. Son una banda sí. Entre ellos la hermosísima Radio 10 oh, Que si algún día lindo. tenemos ganas de prender fuego Yo voy Yo me siento sí. muy cerca de la Radio 10 Yo me siento identificado con eh, Chiche Hellblum Claro, con él. claro Y, bueno, por ejemplo, y con Seba. el negro González Oro. Yo lo veo más a por Seba por, por, por el color Por, por, por, la, por, la, por el color negro sí, sí. ¿Y creen que sí? van a seguir ellos? bueno ¿Qué va a ser el tachero hay... Ahora que el Radio 10 está? Bueno, ah, se supone Que habría cláusulas En el, en la, el contrato de compra-venta En el que se garantiza El empleo de todos estos desagradables Que inauguran en Radio 10 Y... Que Adad se compromete a no volver a tener un multimedio hasta por lo menos el 2015. Cuando no, vale. cambie la tortilla. Oh, claro, oh, que ver, ¿no? Qué interesante. Esto. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo impactará esto en la lógica de la ley de medios? Digo. ¿No? Es una pregunta que, mira, tendría que haberle hecho a a la a banquina que en este momento no está que seguramente nos está escuchando él está en Salta porque hace falta por eso traje Mate hoy eso claro lo, lo, lo, lo está, está tratando de suplir la falta de Gullo claro solo que el Mate sí está caliente pero uh, es una... bueno, le mandamos un besito uh, ¿eh? para vos Gullo A Gullito eh banquina Gullo, esperemos que nos mande un mensajito bueno llamando llamando ahora vamos a contar Algo más parecido que pasamos de tema. No, a mí me interesa bastante poco el tema, pero me parece que.. Poco... Lo que sí vale destacar es que son medios muy importantes, que tienen mucha repercusión. O sea, está la Mega, por ejemplo, no, el M10. Pero... Son medios como muy importantes, por eso también tanto dinero y la influencia que tiene ahora Cristóbal López desde ese lugar. No, sé, eh? bueno, está bien. Otro más, otro pequeño FM más. FM. La ley de medios que que quedó no en el olvido. Por no, sentido. bueno, en realidad, digamos, si, si uno. Si uno creyera que la ley de medios, la nueva ley de medios, tiene algún, algún sentido antimonopólico, entonces, bueno, podríamos decir que esto va en algún sentido. El tema es que pasaste de tener 10, 15 multimedios a tener 14. Claro. Digamos, es como, bueno, nada, lo, los problemitas que tienen, ¿no? Las leyes kirchneristas en esta, en esta era muy bien muy bien bueno, bueno por otro lado vamos a seguir es, el caso eh, se acuerdan que ya hablamos varias veces de los cierres de cursos en la sí, o sea, Aires? Sí, sí bueno es un tema que estuvo bastante frenado gracias a la movilización de los docentes mm -hmm. y de los ciento y veintipico de grados que se querían cerrar se han cerrado bastante pocos pero esta semana se lleva adelante el cierre de varios varios de los grados de la escuela de escuelas medias de la ciudad de Buenos Aires así que mmm, varias organizaciones docentes fundamentalmente no quedan en ADEMIS sí. Están saliendo a denunciar, digamos, que los gremios mayoritarios están haciendo la plancha y llaman a una movilización el 2, que el 2 es miércoles. Miércoles 2 de mayo, sí. Miércoles 2 de mayo en el, a las 6 de la tarde del Ministerio de Educación de la Ciudad, que es el Paseo Colón al 200, uh -huh. eh, para, bueno, seguir movilizados. hacia si hasta ahora contra se cerrado el grado fue justamente porque los, los, los maestros estaban bastante organizaditos cortando calle cada 2 por 3 y bueno, ahora ya se han cerrado más de 5 o 6 grados así que faltan 90 y pico según Bullrich que habría que ponerse las pilas y acompañar un poco claro. el conflicto Yo pienso que la necesidad de cerrar grados eh, del macrismo y la respuesta de los maestros a este cierre de grados Eh, ...derivó en el cierre de grados Celsius. Por eso el frío polar <risa> que estamos viviendo ahora. ¿Puede bueno, ser que sea así? Eh, puede ser, puede estamos, ser, A ver si Nebote Yañez puede... Puede corroborar. Caso, ¿no? Bueno, muchas gracias. Puede ser que pueda. Pasamos de bueno, tema. Seguimos. Seguimos también con este adorable gobierno de la ciudad de Palermo. Sí, Palermo. Eh, Palermo parece crece. que los hospitales estarían como el culo. Pero ¿no? bueno, mala suerte. Me de ¿qué querés? No sé, me contaron. Justo ahora que se Me, contaron, invierno, me, no me contaron que... Sí, un, sería un problema. Me contaron que está bueno Buenos Aires... Sí. Pero que lo que no está bueno es el borda, ¿eh? por ejemplo. Mirás. Estamos sin luz hace un tiempito, lo, lo invitamos a Matria que vaya, que duerma un par de noches, que sí. en lugar de sacarle un pedacito a los nosocomios de la zona para hacer un centro cívico, se cope, les instale luz, gas, teléfono. Claro. Que es una duchita caliente para un interno, me parece. Sí. Que y que cumpla bien. con la ley de salud mental uh -huh. y que en realidad empiece a transformar los manicomios en hospitales eso, polivalentes. Eso ya sería pedir un montón. Vamos por esa, vamos, vamos por, por paso, esa poquito digo, Claro, vamos por parte, dijo ya que es destripador, pone conectame, uh -huh. el gas, la luz. Bueno, Bueno, hay varios hospitales que están movilizados Fundamentalmente el Muñiz Y están laburando en asamblea Con delegaciones de varios de otros hospitales Y Convocaron ahora para el miércoles No, para el jueves 3 sí. una, una nueva asamblea En el hospital Muñiz A donde están pidiendo Que se reconstruyan todos los hospitales Que quedaron a medio refaccionar Hay muchos que se les ha hecho una, una lavada de cara Que son sí. bastante lindos. Lava de cara Igualmente Sí, porque le pintan la pared Pero no hay sí, gasa ¿no? claro. Tienen que rotar los antibióticos Sí, yo ah, lo vi es. esta semana La semana pasada en el Durán está todas las escaleras O sea, todos los pasillos Y escaleras pintados de blanco Pero no hay gasa No hay, claro. hay nada claro. claro Y lo mismo con el Bordas Desde el, la primera gestión de Macri Se han hecho Se han pintado un par de paredes Parecía un lugar bastante decente El te es que vos querías prender la luz Y no prendía, claro, Querías claro. que saliera agua De una canilla Y no salía Salía un líquido marrón y Fétido Estamos, estamos hablando sí, de sí. hospitales Encima Claro Bueno, digamos que la limpieza es un... Bueno, está bueno igual el... los hospitales hoy en día, ¿quién los usa? Los bolivianos, los peruanos, tío, tampoco es tan importante. Sí, ¿no? lo loco, los locos, los locos Pero son locos bolivianos y peruanos, yo te digo que... Es un mismo género. Es todo lo mismo. ¿Qué era? ¿Qué era? La mersa digamos. Vienes la y está <risa> sí, cuánto no? que no escuchas es. La mersa es muy complicada Bueno, a, a ver, estimado mono, después nos diga que no te avisamos. 2 de mayo a la Casa de Gobierno. Ah, no, al Ministerio, ah, Ministerio de, de, de, de educación. educación de la Ciudad. Paseo Corona 200 Sí Jueves 3 de mayo Vamos al Muñiz A las 11 de la mañana Sí A eh, tener una asamblea Donde también Se van a, a discutir El tema de las paritarias están, Tanto en la negociación salarial Y todo el tiempo Lo que siguen este, Pidiendo Es que No se Achiquen Los hospitales De la zona de Barracas Más al sur Más pegadito al riachuelo Sí, la zona de Panermo Clonazepam Panermo Clonazepam Para sí. Para hacer esta movida inmobiliaria Que propone el macrismo y piden justamente tener que todas las obras en cada uno de los hospitales tengan representación de los laburantes, porque parece que justamente claro. está, digamos, se, se están lavando muchas caras, pero no. Sí. Bueno, no hay igual, el revoque. Eh, es verdad que van a poner una unidad especial en el Muñiz, en la guardia, por si te agarras sobredosis de lucha, <risa> digo, porque el primero de mayo <risa> va a estar en un acto, el 2 va a estar... A... Es verdad, esto lo confirma el botellaños, eh, ahora lo está confirmado también. Bueno, pasamos de tema. Bueno, ayer tuvimos un gran acto ustedes les llegaron uh. los cánticos el calor de la juventud militante. Para nada, yo de 5 y media a 7 y media me dormí una siesta, pesadilla estuve mal, feo, después me voy a contar Era eso, era feo. de eso Pero era la ese. verdad que no me entrené de nada no, hoy leí en algo en el diario pero no, no decía nada. Bueno, mega eso? acto en sí. Vélez 60 lucas, de, 60 lucas de persona 60 lucas de persona, gente, gente, de fuera, de 60. Sí, gente, gente fuera. afuera Gente afuera, y eso que el compañero Moyano no movilizó Claro. Eran una banda ¿Quién pero es no, Moyano? No. ¿El hospital Moyano? Moyano era un, un tipo que figuraba mucho A esta altura es. va a ser el papá de Facundo Ah, ese, <risa> sí, sí, sí. El es que quería ser el Jimmy Hoffa de la Argentina Me acuerdo cuando dijo eso Dijimos es hasta que, bueno, está, bien, ojalá desaparezca sin dejar rastro Claro, <risa> fue el que se enojó Polémico porque, lo que acabo de decir, porque... me acabo de dar cuenta Porque decir desaparecer <risa> sí, eh, es en este país que... Bueno, perdón, perdón Pero para, ah, para Moyano no le molesta mucho bastante al pedo. Me... Bien, sí. no, no, no quiero ser fundamentalista de la palabra pero no, está, hay que no. ser se fundamentalista Listo, va Eh, bueno, mega acto. Mega acto, sí. Lleno de gente. Cantos que decían: si este no es el pueblo, el pueblo dónde está. Mm -hmm. Y mirá, vale, eh, tú, tú, tú. piel de gallina, a mí me dio una impresión, sí. pero bueno, era alguna banda y con cara de convencidos de que estábamos ahí y éramos el pueblo, digamos. Claro. Yo te lo discuto un poco. Bueno, era fue la, en realidad más que nada un, un canto a la juventud y al compromiso militante de qué esta lindo. juventud. Es como, tenía... fue como Woodstock, diríamos, de, de, de, de, de, de la de la, la pombo de realidad, bien qué bueno. Claro. Y es verdad que se desplegó una bandera gigante con el logo de IPF, pero que en vez de decir IPF decía CFK. Sí, yo la vi. Ah, eh, a cual... ¿A vos estabas ahí. No, ver, no, no, no, estaba viendo Gansete, Gansete mm -hmm. lo transmitió vi, En, en directo y después hizo un resumen del directo y después hizo un resumen del resumen. Qué bueno. Este, yo en un momento... Si vi... no Como una mamusca de información fue interesante. <risas> claro. este Y vi esto, la cámara de, de, desplegó una bandera CFK, cual hinchada de boca, con la bandera de Maradona. Mm -hmm. Enorme. Y eso, decía CFK con, como YPF y la por Qué lindo. Lindo, lindo. Apostillas Apostillas que leí hoy en el diario Una, bueno, lo vi a Vudú, Muy sonriente eh, indisputable absolutamente Con un pañuelito rolinga sí, muy lindo sí. rojo sí, una Apostilla La otra es que, interesante sabes, Ayer estaba trabajando en, en un material Para el primero de mayo Y dije, la tendríamos que haber puesto Como música Para pasar el tema Juguetes Perdidos que dice bandera roja, bandera negra, bueno. Menos mal que no lo hicimos porque ayer el acto <risa> terminó con juguetes perdidos. Ay, la, sí, y después Mariposa Pontiac, que llevó a una cosa medio así de, de a revolver remeras. Y bueno, y vudú re revolvió una remera que decía Clarín Mira así que bueno y eso. En realidad mucho sí, más que... fue una demostración de fuerza también juntas 60 lucas de personas antes no lo hacía lo, que el, lo interesante me pareció el, el lema era unidos y organizados sí, vale, claro vale, ah, una cosa no aparece esto es un llamado a la solidaridad quiero que la gente de Facebook me diga dónde puedes estar dónde puede falta buscar no aparece el bastón de Cristina el bastón de mano de Cristina no. tallado por pasión no aparece en ningún claro, lado pero... Tenemos que ponerlo en el Museo Bicentenario, así que si alguien sabe dónde está, les pido por favor, porque ya lo veo ya lo veo a la máquina Walden mandando un mensajito, sí, sí, sí, eviten no. el chiste fácil de dónde puede estar el bastón de Cristina. Les no, pido, por no, favor, no, somos no. gente de alta, busquen creativamente a Clarín para y nos envían chico. al Facebook o al Twitter o al Gmail dónde puede estar el bastón de Cristina, ¿eh? Pasamos sí, claro. de tiempo cerramos la piqueta de ticha, bueno, yo no tengo se, nada de interés en saber qué pasa. Se cumple pasó. un montonazo de años, no, se cumple 75 años del bombardeo de Bernica. Pim, pum, pa. Eh, bombardeo de Bernica en el marco de la guerra civil española, donde estaban las brigadas rojas combatiendo al régimen franquista, casi la, un año después del golpe de estado de fue Franco. Fue el bautismo de fuego de la aviación alemana. Así sí. es, en un principio se creía que habrían sido las fuerzas de Franco, mm, años después en realidad al toque, pero hoy ya no se discute más, eh, habría fue un ataque que fue comandado por las fuerzas italianas y, y, y alemanas, y, y alemanas uh -huh. eh, donde se murieron alrededor, dicen entre 120 y 300 personas, fue uno de los primeros ataques a la población civil claro. que tuvieron las, las guerras mundiales, eh, Era una encima era una población que era como el centro cívico, el centro cultural de los de los vascos, tierra separatista y antifranquista y si, si las áreas. Claro, los pobres dijeron, tengo que probar estos aviones nuevos que tenemos, probar con los vascos. Proba ¿no? con los vasquitos que son una banda. No, encima estaban todos yendo, había muchos soldados, fábricas militares que estaban yendo a proteger Bilbao, que es una, es, es una ciudad que está muy cerca de gernika muy grande, y sí, capital vasca. 75 años no después bien. el loco Bielsa está dirigiendo la tesis <risa> ah, claro, qué loco y llevándolo a la final de la y copa. llevándolo a la final ahí pasó algo raro yo no entiendo nada ¿eh? Pero ahí pasó algo y viste raro? cómo son los, el, el éxito de los argentinos en el exterior es así acá meados por los perros allá delatados sí. como nunca bueno y, por último estábamos hablando de que hay un montón de cosas para hacer la semana que viene y sí, etcétera. sí que hay que hacer la semana que no, viene eh, Esta semana, y seguramente haya otras medidas para la semana que viene, pero los laburantes de subte volvieron a ponerse la mochila al hombro, sí. que están pidiendo a Metrovías, que los reconozca como sindicato. como sindicato y que se puedan sentar en la mesa de negociación para. por el tema de las paritarias que están vencidas desde el mes de febrero. Recordemos que el sindicato lo ganaron con un 90% de sí, sí, representación sí, sí. Y, y, y indiscutiblemente tiene la representatividad del. Del, del por lo menos del subte, pero como están discutiendo, están disputando a nivel rama, que es tranviarios y automotor, es bastante complicado que le, que le den la representatividad, pero la idea es que se pueda negociar por empresa en este caso y y sí se los reconozca como como representantes legales de los trabajos. Y también que se reconozca que tienen el mejor nombre posible. Metro delegados es como los como superhéroes no. ah, son metro delegado Igualmente, la S metro delegados se llaman los delegados. La, el, el gremio, la asociación gremial de trabajadores de Premetro, que tiene una sigla Imposible. espantosa. Andemosle claro, bueno, ahí si, a, si, a, a, a, si. a ver si una barba puede meter alguna cosa ahí porque la verdad que Metro Delegado está buenísimo si, si no está acompañado con buen... Tiene que llamarse la liga de los Metro Delegados para mí. Claro. Para mí. Pero es ¿qué, mi opinión. ¿qué? Pero es una organización solo de los, de los líderes de los representantes de los, representantes, Ay, vamos ah, a los, los trabajadores. Por, corre por izquierda. Bueno. Dale. Bueno, eh, nuestro apoyo a los delegados como todas las semanas de subte y a los trabajadores del subte además a, a sus familias a sus hijos eh, camino hacia el día del internacional de los trabajadores estamos estaremos todos en el subte menos macri y menos charlie que escribió esta canción para dedicársela también a macri no me verás en el subte Estás escuchando La Colectiva. Quiero decir que soy inocente. He luchado para eliminar el delito, como el primero. La explotación del hombre por el hombre. Estoy sufriendo y pagando por ser anarquista Y yo soy anarquista A working class hero is something to be Por ser italiano Y yo soy italiano A working class hero is something to be They hurt you at home And they hit you at school Los explotadores patagónicos cotizan menos al hombre Que al mulo o al caballo Ya que hoy Un trabajador se sustituye por otro Sin costo alguno Somos trabajadores de todas partes del mundo ¿Es cierto, alemán? de ¿Eh, polacos Y vosotros, compañeros chilenos Y estamos aquí unidos por la solidaridad hoy esa solidaridad se llama apoyar a los compañeros trabajadores de los hoteles pido entonces que votemos la huelga por tiempo indeterminado hasta vencer Nicocola sacó mi camarada nicola Sí puede que a mí se me dé mejor hablar que a él pero cuántas veces cuántas veces mirándole pensando en él en este hombre, que ustedes juzgan ladrón y asesino y al que matarán cuando sus huesos señor Taller no sean más que polvo y sus nombres y sus instituciones no sean más que el recuerdo de un pasado maldito su nombre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 If you want to be a hero, you'll just follow me. Sabemos que los latifundistas son muy fuertes y muy poderosos, pero también sabemos que nosotros tenemos en arma fundamental para vencerlos, la huelga. ¡Vivan compañeros! Compañeros, para llevar al triunfo final, las banderas negras de la anarquía. ...y roja del sindicalismo, debemos comenzar desde abajo. Compañeros, tenemos que afiliar a todos los trabajadores rurales a nuestra federación. So big, a working class hero is something to be. Pero ustedes me han explicado una vez más que el sistema se basa en la fuerza, en la violencia. ¿Y usted, Vansetti, un anarquista, nos habla de violencia? Hace siete años que usted me cuenta la misma historia. Y yo le vuelvo a repetir que la sociedad en la que ustedes me obligan a vivir... ...y que nosotros queremos destruir está construida sobre la violencia. Mendigar una vida por un mendrugo de pan es violencia. La miseria, el hambre que padecen millones de hombres es violencia. El dinero es violencia. La guerra... E incluso el miedo a morir, que todos tenemos cada día. Pensándolo bien, es violencia. Los miembros de la Asociación Internacional de los Trabajadores estamos convencidos de que solo por la fuerza podrán emanciparse los trabajadores de acuerdo con lo que la historia nos enseña. En ella podemos aprender que la fuerza libertó a los primeros colonizadores de nuestro país, que solo por la fuerza fue abolida la esclavitud y que así, como fue ahorcado el primero que en este país agitó a la opinión contra la esclavitud, vamos a ser ahorcados nosotros. ¿En qué consiste mi crimen? en que he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonan millones, otros caen en la degradación y la miseria. No combato individualmente a los capitalistas, combato al sistema que produce sus privilegios. Mi más ardiente deseo es que los trabajadores sepan quiénes son sus enemigos ¿Y quiénes son sus amigos? Todo lo demás merece mi desprecio. Y nunca en toda nuestra vida hubiéramos podido soñar, hacer tanto, en favor de la tolerancia, de la justicia, de la comprensión entre los hombres.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 Un programa del movimiento de documentalistas Porque no hay mirada sin acción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 Bueno, de vuelta aquí con el Palermo de los Simios, eh, recordamos las vías de comunicación eh, en Twitter, arroba, arroba palermo simios, en Facebook, palermo de los simios y por mail a elpalermo de los simios arroba gmail.com. Ahí tenemos alguna comunicación. Ay, sí, tenemos un montón, me agarraste re-distraída No Muy sé bien. Si, si vale hacer esto Sí, vale, vale, vale Vale eh, decir que está distraído no Bueno, mucho vale. medio que manda saludos, medio que critica No entendemos, no le vamos a dar bola no. Porque nos parece una... Como siempre se va a la banquina Sí Pero contanos qué injusticia. dice, ¿y qué dice? Después hay muchas personas que contestaron a una publicación que hizo acá el compañero Seba Pero sí. no puedo ver porque Ah, sí, acá lo puedo ver Bueno, Juan Lev Taro. Juan oh, Leftaro ¿no? sí, compañero bueno, nuestro sí. dice que decía que sentía que faltaba una eternidad para las 12 y que no podía esperar se ve que es ah. un oyente muy fanático y impaciente es un tipo impaciente eh, Carola Carolina también está escuchando Luciana Malamud ay compañera mía del bachillerato. Luciana Malamud mira. mira hola un gusto Eh, dice que ya arrancó con los mates y estaba esperando. Muy bien. Después hay varias personas que comentaron sobre dónde estará el bastón. ¿Dónde estará el bastón de Cristina? Sí. Que está perdido. Y Seth Misery dice que para él el bastón estaba enterrado con Néstor y después a medida que sigan llegando lo seguiremos comentando. No es una mala teoría, lo que tengo que decirles es que este bastón fue hecho especialmente para la asunción del segundo mandato de Cristina y que la última vez que fue visto fue justamente el 10 de diciembre pasado. ...cuando asumió Cristina el mandato... ...pero bueno, bueno es una buena... Vamos a, ver, ...vamos a chequear, quién sabe que a lo mejor no... no... Sí, ese, ha... ...es el de la foto que están los dos... ...sosteniendo el bastón, ese, ¿no? ...hay una foto ahí... Eh... ...no, no, no, ya estaba... ...los dos que te refieres a él... ...a él y ella... ...no, no, eh... no es, es el que le dio Florencia... Él ah. no tenía otro... Él fue que no sabía por dónde agarrarlo... Por dónde claro. ...cuando asumió el primer mandato... ...bueno... A él, él dice que está con él... ...el bastón... ...sí, ahí. enterrado... Bien. Y después, a medida que vayan así decidiendo de dónde estará, yo se los comento, pero no eso no. es todo lo que tenemos ah, ah, que ah Me dijiste varios, claro. yo Al entender varios pensé más de uno. ¿verdad? Yo también, yo también, bueno, pero contame vi que era solo uno. Contame bueno. algo de lo que dijo Gullo, porque si no se va a poner celoso de que no decimos lo que dijo al aire, Dijo que sus Ay, mates son los mejores del de mundo. sí Mentira. Dijo, dijo que sus mates eran los mejores del Mentira. mundo. Mentira. Eh, dijo que el programa está lindo, pero que te fuiste al carajo con lo del mate hasta ahí. Eh, Mentira. Iba, pero... Y dijo algo de Fede, que Fede tiene que hablar más cerca. Ah, que Fede hablara más fuerte, pero tenés razón, Mentira. yo no sé si te lo había hablado. Igual yo sí, tengo que aclararles que está, está, está. Fede no habló durante el primer bloque, por eso quizás tiene que hablar más fuerte. Hola Fede, ¿cómo estás? ¿Volviste? Bien, me voy. Estás bien. más abrigado, ¿verdad? ¿Te, te, te mejor sentí las manos. Sí. sí bien, muy me bien. Siento la lengua, ahora puedo hablar un poco más. Bueno, lo, bueno Bueno, lo que habíamos escuchado antes de ir a la tanda fue una serie de audios que evocan de alguna manera el espíritu del primero de mayo habíamos escuchado fragmentos de la película de eh, Sacco y Bansetti. Eh, la que estaba en español sí, la que estaba en español verdadero pues hay una que estaba en español de Grandoni que era la pataña rebelde <risa> <risa> que también son anarquistas de, digamos, más o menos de la misma época eh, y también habíamos escuchado un pequeño alegato que es el alegato de George Engel no Engels que es un obrero Eh, de los que fue ahorcado luego de la, digamos, la huelga de 1886 en eh, Chicago. Es uno de los conocidos como los mártires de Chicago. ¿Por qué trajimos estos audios? Para contar un poco y de transmitir lo que fue, de alguna manera, esta época a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, de una exacerbada eh, movilización obrera eh, de la... Fundamentalmente por eh, obreros anarquistas Y socialistas En América eh, Una digamos, Una movida que Estaba muy asociada a la inmigración De, de estos eh, digamos, Gente que venía de Italia, de España De países de Alemania También, como, como el Pepe Soriano, que también escuchamos el alemán de Pepe Soriano De la patamaña rebelde Que dice, sabemos que los latifundistas son muy fuertes Bueno, ese era Pepe Soriano Bueno Contar un poco cómo fue lo de los martes de chico para recordar por qué el primero de mayo es el Día Internacional del Trabajador. Y no como me enseñaron a mí en la escuela, cuando yo era chico todavía se decía el Día del Trabajo. ¿Es, ¿Sí? el, es verdad. te acuerdan que nos decían, el día sí. del trabajo, es el día del trabajo? Bueno, milonga que es el día del trabajo, el día del trabajador, manzana, no milonga, no sé por qué. Ah, y ahora, justo la, acabo de ver que, que se, se ve que Dani se despertó. y ¿Se acuerdan que Dani tenía un problema bastante fuerte con el tema del día de la mujer? Sí. Bueno, hoy sí, Dani, feliz día de la mujer trabajadora. Sí, hoy bueno, es el día de la mujer bien. trabajadora. Y también a Dani le tenemos que decir... Feliz cumpleaños... Feliz Dani. cumpleaños, Dani. Dale, vamos a cantar ese cumpleaños feliz. Verdad? No. Bueno, el cumpleaños no. Titi le podemos cantar. Que los cumpla Titi. Dale. <risa> bueno, que los cumpla tití, que los cumpla tití. Eh, ¿Cuándo cumplió, Manu? ¿El martes? ¿Años, Dani? El martes. Ay, no estaba prestando atención. ¿Es el productor el, no me no escucha. Que... Bueno, wow. feliz cumpleaños a Dani le mandamos. Y, bueno, volvemos a lo que estábamos hablando. Sí, perdón, yo distraje. Les cuento. Resulta que en noviembre de 1884... Se celebró en Chicago el Congreso de la Federación Americana del Trabajo uh -huh. en el que acordaron los trabajadores de Estados Unidos que um, a partir del primero de mayo de 1886, o sea, de allá de dos años, eh, se haría una huelga general para que se respetaran las ocho horas de trabajo. La uh -huh. considera los tres ocho. Ocho horas para trabajar, ocho horas para dormir y ocho horas para disfrutar. Ocho horas para vivir la vida como se pudiera, mejor. Entonces, así lo llevaron adelante, el 1 de mayo de 1886, las organizaciones laborales y sindicales se movilizaron y paralizaron el país con más de 5.000 huelgas. Eh, tuvo amplio apoyo en Chicago, eh, donde algunos jornadas laborales se extendían desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la noche, que es más o menos el tipo que trabaja Fede en su tesis. Eh, así que Fede, la verdad, es que nos organizamos como pues un auto explotado. El primero de mayo comenzó la huelga en la ciudad y arrancó con 40.000 trabajadores y llegaron a ser hasta 65.000. Eh, bueno, el lunes 3 de mayo, o sea, esta huelga empezó el primero de mayo. El 3 de mayo hubo una reunión de 6.000 6, de 6 estibadores entre que hubo enfrentamientos con un grupo de carneros enviados por la patronal para quebrar la huelga. La respuesta inmediata del gobierno de Chicago fue enviar más de 200 policías que iniciaron un combate en las calles que terminó con cuatro obreros muertos y muchísimos heridos. Luego de esta, de esta represión y de que se disolvió la, la manifestación, se convocó una manifestación para el día siguiente en la plaza High Market, en el sur de Chicago, a la cual concurrieron más de 3.000 trabajadores. Y aquí empezó la polémica La policía derrumpió nuevamente contra los obreros y comenzó a atacarlos. Cuando un desconocido... ¿No sabe quién? tiene una bomba contra la policía, hiriendo a 66, siete de los cuales murieron. La respuesta de la policía fue disparar a Pansalva, matando a varios obreros y dejando heridos más de 200. A partir de esta situación hubo una casa de brujas eh, y se detuvo a los principales eh, obreros, dirigentes obreros. Entre ellos estaban August Spice, Michael Schwab, Adolf Fischer, George Engel... Luis Ling, Albert Parsons... Samuel Fielding y Oscar la Parsons, mayoría Parsons... Parsons sí. La mayoría eran... Irlandeses... Esto lo digo... Para explicar por qué aclaro esto... Eh, bueno... Se lo sometió a un juicio... Con falsas pruebas... Con los testigos orquestados... Eh, al punto de que uno de los jurados... Cuando se fue increpado por la inocencia de los acusados... Dijo... Nos vamos a colgar igual... Hello. Son hombres demasiado sacrificados, demasiado inteligentes y demasiado peligrosos para nuestros privilegios. Finalmente, cuatro de ellos, Spice, Engel, que es eh, hemos escuchado el alegato de uno de ellos en el, la grabación, el que decía que el crimen de ellos era haber sido, haber combatido al, la dominación capitalista, fueron ahorcados Louis ring se había quitado la vida en su celda. Eh, ellos son recordados entonces como los mártires de Chicago, Eh, varios años después en el año 89 eh, un congreso de la segunda internacional en París eh, acordan, acuerdan acuerdan eh, que el 1 de mayo iba a ser el día internacional un día internacional de lucha para que toda la clase obrera peleara por las ocho horas de trabajo en ese congreso hubo también representantes de Argentina un socialista llamado Guillermo Lipnick eh, de origen alemán claro. eh, ese día se, mi, miles de, manif de manifestantes Eh, pararon en todo el mundo Hicieron huelga Y eh, Tuvieron El reclamo De las 8 horas Que finalmente En algunos países Se ganó En otros no y en, en muchos tiempo. países Se conquistó y, y se volvió Para atrás Digamos Ajá Es el caso de Francia Bueno España Que lograron Tener jornadas De 8 horas Y hoy tienen Jornadas semanales De 45 horas y más Claro sí, digamos de alguna manera en los papeles en la jornada laboral de ocho horas eh, es una ley pero bueno sabemos que en muchos casos no se respeta claro lo mismo con las luchas del sábado de inglés digamos como que se había logrado avanzar muchísimo y son, son triunfos que en los que la clase vivió una derrota año tras año sin darnos cuenta estamos volviendo todos a laburar los sábados sí. eh, bastante más de 8 horas sí y bueno esta esta mmm, digamos, experiencia de los, de los martes de Chicago, se fue repitiendo a lo largo del siglo XX en distintos lugares. De hecho, eh, también habíamos escuchado el caso de Sacco y Banzetti uh -huh. que eran eh, dos también obreros anarquistas del estado de Massachusetts, en Estados Unidos, en los años 20, eh, que, que le fueron juzgados también, acusados falsamente de un robo y de una de, también colocar una bomba en un almacén, en Massachusetts. Y durante los años 20-21 fueron... Entre, entre los años digamos, 25 y 27 eh, Fueron juzgados 20 y 27 Entre los años 20 y 27 Fueron juzgados Fraudulentamente también Se demostró su inocencia Pero finalmente fueron eh, electrificados En la silla eléctrica Por eh, ser anarquistas e italianos Y acá también ocurrió lo mismo En la Patagonia Con el movimiento dirigido Por Antonio Soto Y otros compañeros más Que también fueron reprimidos y fusilados alrededor de 1.500 obreros. En, en, en, to, en todos los casos el reclamo era por las 8 horas. Y en todos los casos lo que se agitó en la opinión pública fue el carácter de delincuentes y sobre todo de extranjeros ¿eh? de, esta, de los obreros. Así que bueno, uh -huh. entonces sabemos, como hablamos la vez pasada, que hoy en Europa también se persigue a los extranjeros acusándolos de, de un montón de cosas, de, de, de quitarles el trabajo, de y hacerle mal a las a las naciones de Europa bueno acá esto mismo. acá mismo también ocurre entonces sí. de alguna manera esta historia del primero de mayo hay que mantenerla siempre vive presente porque bueno de alguna manera sabemos que todavía hoy siguen sigue habiendo los mismos reclamos y las mismas uh -huh. acusaciones de parte de los porque gobiernos. la lucha contra el capital es una tarea que lamentablemente nos toca vivir y digamos no es algo que fue en el 1800 y que ha quedado fuera de, de, de, de la órbita de la historia que nos toca vivir eso. Sí, eh. y, y esto estaba enmarcado en esta teoría de, por eso los extranjeros, de que venían con ideas de afuera a, a traerlas acá. O sea, esto del trapo rojo o la bandera negra, que eran ideas importadas y no propias de, de la clase trabajadora local. Mm -hmm. Dani, Dani eh, ay, ¿qué, ¿qué pensando en Dani? ¿Cómo estará? Que Island. la extrañamos tanto su cumpleaños. Pero bueno, contanos un poco Qué tenemos de actualidad En, en, en materia de, la, de trabajadores de Bueno, primero, de los que trabajadores nada, primero que nada Comento porque eh, Gullo está como tremendamente insoportable Con el chat, no puede quiere parar. estar No está y trabajar, quiere Gullo. estar uh -huh. claro. Y dice que Francia, que hablábamos antes Del tema de las de las conquistas De las 8 horas sí. eh, Gullo dice que en Francia Se llevó a conquistar hasta siete horas de, de laburo 35 horas semanales Que los ha perdido en los últimos Por lo menos 5 años De manera increíble Y dice que no nos olvidemos de la Semana Trágica claro, Que bien, si bien, bien no tiene Relación directa con la lucha Por el Día del Trabajador eh, La Semana Trágica fue una de las principales eh, Luchas históricas De la Plaza obrera Argentina uh -huh. Acá en, en los talleres de Bacena sí convengamos que al, Así como en el En los, en, durante la dictadura de los 70 se aliquiló bastante parte de la vanguardia guerrillera, por poner un nombre entre comillas, de que hubo en, en, la, en Argentina. También entre, el, entre los años 0 y 30 del, de este, del siglo pasado se aliquiló bastantes anarquistas en la Argentina, dejando a unos, un por ahí, ¿no? la, con la Semana Trágica y con la, la masacre del 1 de mayo de 1909, que la, de la cual vamos a hablar más adelante también. Bueno, entonces, alguien qué nos tres? Bueno, cómo estamos por ahí. Digamos, para, para hablar de la situación de los laburantes hoy, me había parecido interesante mirar unos unos estudios que hace el Observatorio del Derecho Social de de la la CTA que digo, al margen de, el de cuánto, el, el, odds sí, de la al margen de, de la, cuánto de cuánto a uno uno le guste la diligencia de la CTA etcétera et varios son unos de las pocas instituciones que están laburando sobre la situación, que están estudiando constantemente la situación de los de los de los trabajadores o digamos ellos junto al TEL, si uno quiere un banco de datos para saber más o menos qué está pasando y cómo se Y cómo se están resolviendo los conflictos De los trabajadores es el, Son los dos lugares en los que, a los que está bueno acceder uh -huh. eh, el, el TEL tiene No tiene Investigaciones tan cortitas digamos Lo que hace el Observatorio Social Es agarrar cada tres meses uh -huh. Y hace una suerte de paneo general Y te dice cada uno de los conflictos Que hubo, la cantidad de conflictos Y dónde fueron, por qué, etc Una suerte de radiografía del es, conflicto Cada sí, tres meses ¿Cómo? Sí, Está bastante bueno hecho. Muy bien Eh, tienen por ejemplo los conflictos de, de enero y febrero de 2012 uh -huh. eh, que es bastante reciente digamos. Uh -huh. hacer recolectar toda la información que sale en los medios gráficos Y a partir de ahí, y eso que en los medios gráficos no salen todos Por ejemplo, yo ahora me entero que los trabajadores de la fruta Y trabajadores de la carne de no sé, de Neuquén y Río Negro Estuvieron mm. en paro pues, solicitando paritarias Y sí, no te rías Nahuel, es muy gracioso el trabajador de la fruta Yo me pregunto cómo estarán los trabajadores de la frula hoy en día ¿En qué situación se encontrarán? Para, bueno, mí, no Para sí. mí no están bien Para mí están bien Para mí que la están levantando con pala. Cuac Yo pensé que esta oh. se iba a quedar fuera de aire, ¿eh? Pensé que se iba a quedar fuera Bueno, dale, dale. Cuando vayamos a la banquina, pero bueno, yo, eh, está en Santa y hace falta. ¿Qué, qué, qué. Claro, es porque lo nomás, ¿no? Y también nuestro querido Nicolaio está en Francia y... Nico, Nico. Y hace Francia, no sé, hace Francia. Lo, lo extrañamos, le mandamos un beso, espero que no esté pasando tan mal en París. ¿eh? Así que, que cuente si hay alguna historia ahí que mande por Facebook si lo está escuchando. Algo, algo que haya visto, que vea. Interesante para contar. Claro, que, nos cuente, que, que nos, nos cuente. Acá Gullo también dice que puede salir en un móvil hablando de los anarquistas salteños, no sé qué, nos puede llegar a contar sobre eso. pero En fin. Después, otra cosa también interesante que hay para ver cómo, cómo están los, los trabajadores hoy es un informe que hizo el mismo observatorio sobre las violaciones a las libertades sindicales. Uh -huh. Dicen que durante todo el año 2011... Tuvieron un total de 386 denuncias de diferentes formas de violación a la libertad sindical en, en las organizaciones de los trabajadores. Lo loco de esto es que son denuncias efectivamente hechas, con lo cual imaginémonos claro. la cantidad que, que hay. Y por otro lado, también sepamos que la mayoría de los, de los trabajadores no conoce sus derechos sindicales, uh -huh. con lo cual están siendo violados constantemente y ninguno de nosotros tiene idea de que eso está ocurriendo. Eh, Es una situación bastante complicada, digamos, y en, los, en el último año, que nosotros hablamos bastante, se han incrementado las medidas de represión de las luchas de los trabajadores, como eh, estuvo no sé, el proyecto de X para despiar a los a, claro. a las organizaciones y la nueva ley antiterrorista para controlar cualquier tipo de movilización que, que se realice, aparte de la digamos, el autoritarismo con que cuenta la mayoría de las patronales que pueden despedir Eh, Augusto y Piacheres, sí, por supuesto, por lo general los, los representantes del Estado los miran, los señalan, les, los, les ponen mala cara y le dicen, pagame una paga una multa por haber echado sin causa a este trabajador, paga la sí. multa, el laburante sigue afuera, todo el resto ultradisciplinado, cagado de susto, porque mañana podemos usar nosotros uh -huh. y así viven disciplinando a la fuerza de trabajo. Y ni hablar de la, de la poca predisposición para, digamos, entregar personerías sindicales. Eh, Y bueno, lo que hablábamos recién de, del reconocimiento del sindicato de los sustes Como que también eh... Bueno, y encima, claro, en los casos en los que los trabajadores pueden organizarse y, y superar las limitaciones con que cuentan la mayoría de las organizaciones sindicales Desde los anarquistas a, a hoy uh -huh. eh, No son reconocidos como, como interlocutores válidos para, para el Estado Nacional es una eh, tiene Y se encuentran en estos casos dando una doble pelea peleando adentro de, de sus sindicatos, creando sindicatos nuevos y luchando porque eh, el Estado y, y, las, y los ministerios de trabajo respectivos del gobierno de la ciudad o del gobierno nacional eh, los reconozcan como, como sí. sujetos. Digamos. Claro. Es lo, lo que pasa con las, digamos, con la relación entre los trabajadores y sus sindicatos en tanto esto que contabas que no se conoce mucho de los derechos y todo, que también pasa esto que fue producto de la de la historia sindical de digamos después del proceso para acá que también digamos en cierta medida la, la idea de delegado de, de sindical o de, digamos, de secretario general de un sindicato ya no es la de un tipo como este Soto Antonio Soto que salía a, a afiliar a, a peones rurales por ahí sino la idea de un tipo que se enriquece a costa de los trabajadores es algo tan está tan presente en el imaginario de la sociedad Con lo cual le ha de comer mucho a la derecha, con la idea de que el sindicato es un lugar donde, donde están los gordos alimentándose de la guita sí. de, de los aportes de los trabajadores. Y es más, la, la, el, la, la impronta peronista de haber hecho que el, el patrón te descuente él de tu recibo de sueldo, la guita para el sindicato, hace que también la relación política con el sindicato sea, sea como digamos, extraña al trabajador, porque antes el tipo que trabajaba decía de su bolsillo, decía yo pongo guita para el sindicato porque lo banco y creo en él. Sí, igual Hoy es día, un... como que es algo que pasa, no sé. Sí, igual es, me parece que es un debate como más más largo que tiene que ver mm -hmm. con que eh, los sindicatos son seguramente eh, una, una condición de necesidad del propio desarrollo del capital. O sea, habría que discutirlo más, digamos, claro, pero... Claro eso pues, yo, de... no, También me parece problemático suponer que gremios en ramas de la actividad que están bastante vaciados de trabajadores, desaparezcan, dejen de existir porque no cuentan con una guita que sostenga su funcionamiento. Digamos, toda claro. estructura, toda institución necesita que se la banque con plata. Mm. Y bueno, por ahí, es cierto que es un problema la, el, el aportar compulsivamente, pero también sería un problema que esas organizaciones no, no existan más, entonces... No, claro, ciertamente. Es un debate que vamos a dejar para la próxima sección que vamos sí. a inaugurar seguramente después de la segunda mitad del año, que es Política para Simios. Dale. No, algo bueno, más que quiero decir, decir eh, parece que el temita de las siete horas en Francia trajo debate en nuestro Facebook. Adriana García saluda al programa y dice que las 35 horas de trabajo en Francia fueron, fue una conquista de los trabajadores que hoy perdieron, pero fundamentalmente fue una política pública. Que apuntó a bajar la tasa de desocupación Promoviendo la incorporación de más trabajadores Para la distribución en la división social del trabajo O sea, claro, en este caso Sería el Estado haciendo eco De una demanda, pero para saldar Una, una deficiencia propia Que era la falta de empleo Muy bien. Con este debate nos vamos a escuchar esta canción Que es la balada de Sacco y De Joan Baez Basada en cartas de Nicola Sacco A su hijo, antes de morir Strength and power. This is the racial hatred and the simple fact that we're poor.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 Todos los miércoles de 22 a 24 por la colectiva Vamos a hacer una banda Sebastián va a tocar la guitarra eléctrica Todos los miércoles de 22 a 0 horas No me Para gusta No se puede mostrar 22, no, no, no. 22 a 0 ¿Pero qué <tompera> está pasando acá? ¿Pero qué relajo es este? ¿Eh? ¿Tan El combate contra el pichiquite cuando se comprende El valor el es Que Ya todo convergía a esto Todos los miércoles de 22 a 24 por la colectiva ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es?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 Esta es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente, por eso hermano proletario, con orgullo yo te canto... ¡Hija, bebo, hija! Sabua! Bueno, no voy a gritar más. Se habríamos bailado esto, ¿eh? Sí, lo, ¿cómo lo hemos bailado? El vals del proletario, de, del proletariado, del, del obrero. ¡Ja, eh. <risa> El vals soy... del trabajador. Sí, no fue ser la escape. Vinieron acá un par de... ¿Qué tal estuvo? ¿Bueno, copado? Eh, muy bueno. Un poco adolescente, me sentí un poquito grande ya. Pero. ¿Cuántas máquinas le das al show que viste? Cinco, Cinco máquinas, está bien. Cinco ah, máquinas bueno. para el show de escape. Eh, estamos de vuelta el Palermo de los Simios. Estamos escuchando el vals del Obrero de escape. Y tenemos la... Hay mensaje, yo tengo un mensaje de Sol, novia, que dice que está saliendo muy bueno el programa, ¿eh? Y seguramente tenemos más mensajes por ahí, pero los vamos a leer después. Eh, Seba, eh, escape me, me lleva hacia vos. ¿Y vos qué me das a cambio? Yo podría escapar, pero no. Eh, dijimos Pensamos, para recordar el, el Día del Trabajador, eh, bueno, nombrar a Mariano Ferreira. Sí. Hacer una mínima introducción de, del caso de Mariano Ferreira para tocar otro caso anterior, del 2007, Eh, otro trabajador asesinado, también tercerizado este, Bueno, como todos recordarán, Mariano Ferreira Fue asesinado el 20 de octubre del 2010 uh -huh. eh, Él estaba militante del PO, de la, la Fuga Y él estaba apoyando el reclamo de los trabajadores tercerizados del ROCA uh -huh. eh, En ese contexto fue asesinado por, por la patota de Pedraza Bueno, lo que todos ya sabemos Estaría bueno recordar que eh, la tercerización laboral Es una de las formas modernas del del capitalismo De, digamos, de alguna manera Pasar por el costado Por no decir por encima De las conquistas Que las que hablábamos recién De las ocho horas De, digamos, los aportes previsionales Etcétera, etcétera ¿no? Claro, y bueno En ese contexto de la tercerización este, Que no apareció con Mariano Ferreira Sino que es, como decías vos Algo que viene implantando el capitalismo De hace muchísimo tiempo este, Quisimos recordar a Juan Carlos Heraso Un militante, trabajador De la industria del ajo Él también, o sea, él pertenecía a una empresa que se llama Campo Grande uh -huh. una, una empresa que pertenece al grupo de Adrián Sánchez Linares de un, un tipo muy relacionado con los viñedos Que tiene, esto, tiene representación en casi todas las provincias del país uh -huh. Bueno, una empresa que, que justamente usa este, esta forma de la tercerización Al punto de que, por ejemplo, en planta eh, Como personal de la empresa tiene 17.000 personas de planta y solamente 11.000 empleados, porque el resto los va contratando con falsas cooperativas, a los que los trabajadores se tienen que asociar, hacer monotributos, etcétera para no cubrir cargas sociales y demás. Eh, dentro de eso, Juan Carlos erazo pertenecía a esto, a, como decía antes, a la, a la industria del ajo, y un 29 de noviembre del 2007 los trabajadores llegaban a, a su lugar de trabajo y la planta estaba cerrada, cerrada para algunos ¿Sí? en realidad. Eh, los que no pudieron entrar ese día a la jornada de laboral eh, fueron justamente los 23 delegados elegidos. Bueno, con esto se armó un piquete en la puerta, duró varias semanas, y en esa represión del 29 de noviembre del 2007 fue apaleado, torturado, este, este trabajador Juan Carlos Heraso, que terminó muriendo, un, falleciendo un 5 de abril del mismo año. Uh -huh. este, entonces queríamos recordarlo también, Que por esa relación de la tercerización porque el, el, Mariano Ferreira se convirtió en un emblema y Juan Carlos Heraso poco está en la memoria de los trabajadores entonces queríamos recordar eso más que nada Muy bien, y se escribe en la serie de trabajadores que mueren día a día por luchar por mejores condiciones laborales como los Martínez de Chicago hace un siglo pico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 ya un clásico de todos los programas eh, lo que nos hace quizás famosos en todo el mundo, más allá de Palermo quizás no sea nuestra habilidad para musicalizar los sábados o traer música con sentido o bautizar Palermo, sino la economía para simios una sección que ya está cobrando vida propia y en la cual ya hay ofertas de que sea un spin-off, como se dice en términos de los medios el medio, es un, programa, un programa por sí solo, ¿no? así que economía para simios, hoy Con la ausencia de nuestro economista estrella, Nicolayon, tenemos un invitado. del Palermo. El del Palermo. Tenemos un invitado que va a ser presentado por quien introduce a la gente nueva en este lugar, que es la máquina Walbert. Contanos quién viene hoy a Economías para Simios, para contarnos la situación laboral en la actualidad desde la economía. Bueno, en primer lugar, eh, presentar un poco cómo vamos a tratar de encarar este tema. Dale. La idea no es solamente hablar de... De, de actualidad uh -huh. sino de, como nos gusta mucho el economista no Arrancar desde un poco antes para que la cosa no quede suelta no para entender Pero bueno bien, para comprender eh, esto lo va a hacer hoy eh, Agustín Aracaki sí. economista eh, ya lo tuvimos acá en el programa no sé el, si el, el año pasado me acuerdo. Que, sí sí sí no es la primera vez que viene así que los, nuestros seguidores lo van a lo van a reconocer por su voz muy particular uh -huh. Eh, así que bueno, te, te paso directamente la pelota 2, Sauz. O sea, ¿cómo querés arrancar? ¿Con qué, con qué nos querés eh, informar? Eh, o... Ilumínenos. Bien, Bienvenido bueno, al eh, Gracias, gracias chicos por eh, haberme invitado de nuevo. La verdad es un placer estar acá con ustedes, con, con la monada. Y, bueno, como decía Fede, un poco la idea era tratar de, de, de ver cuál era la situación actual del, del mercado de trabajo Pero tratar de contextualizar esto en un periodo un poco más amplio Tratar de hablar un poco de lo que fue la lógica del de, eh, modelo de la posconvertibilidad uh -huh. ¿sí? es decir bueno, nosotros cuando eh, el país decide abandonar el famoso uno a uno ¿sí? Cambia un poco la situación del país va bueno, un poco no, cambia bastante sí. eh, la situación del país En particular en lo que refiere, o sea... A la economía en general, una de las cuestiones básicas es, esta, es el nivel en el cual se encuentra el tipo de cambio real. Claro. Que pasa a estar devaluado y que eso lleva a que la industria nacional pase a estar protegida y por esta diferencia en el tipo de cambio. Por un lado, porque eh, encarece las importaciones. Por el otro lado, porque abarata las exportaciones. Uh -huh. Entonces, esto como le da un nuevo impulso a la economía. También, esto no es lo único que pasa, sino que hay un cambio a nivel internacional respecto a el aumento del... Principalmente, eh, favorece a nuestro país y a los países de la región, en realidad, el aumento de la demanda ¿sí? de, los, de los productos eh, primarios ¿sí? y el consecuente aumento de los precios de, de estos productos. Las commodities. Claro, sea, eh, las commodities. Aprendí algo en todo entonces. Entonces... Eh, todo esto configura una nueva situación que lo que hace es impulsar a la economía uh -huh. ¿sí? en este marco ¿sí? de estas dos cuestiones que mencionaba antes el tipo de cambio real y el crecimiento económico lo que se observa en el, un primer periodo después de, de la devaluación es un crecimiento también acelerado del empleo ¿sí? claro. también Hay que tener en cuenta que partíamos de una situación muy negativa en la cual el desempleo llegaba alrededor del 20%. Con lo cual, en estos primeros años, más o menos hasta el 2006, lo que se observa es un crecimiento económico muy importante y un crecimiento muy importante también del empleo. Uh -huh. ¿sí? Que también va acompañado por un crecimiento en los salarios. ¿sí? Porque también la devaluación, con la, la consecuente inflación que hubo inicialmente y también por el... el, el, o sea, el Antes estaban unidos el peso y el dólar y ah, cuando se pasan a estar separados también eh, eso afecta, a, digo, porque hay toda una inflación que viene por el aumento de los costos y después eh, eso va llevando a eh, que las cosas aumenten, entonces ahí en, en ese periodo el, el, el salario real también cae bastante y a partir de, en ese periodo también se recupera. Igual en un, recién eh, en los últimos años llegó a niveles similares a los que teníamos. Eh, antes de, de la devaluación. Esto del salario real, entiendo que, que todo el sí, maneja. No sé si quieren que, que lo aclare, cómo es le... ponerlo porque sí, es, no solo, podríamos, yo solo entiendo, vamos, yo soy experto en eso, pero quizás hay <risa> gente que todavía le cuesta... Porque oyentes... vos ya aprendiste que en realidad tus bananas, compran una determinada cantidad de cosas, o claro. no, no importa la cantidad de bananas que tengas, sino lo que la banana compra. Claro, claro. Bueno, claro, o sea, la, la cuestión sería eso, o sea, el, el, lo, lo que lo que uno tiene es la plata que gana pongámosle no sé dos mil pesos sí. y esa, esos dos mil pesos están puestos en términos nominales entonces y lo que importa es qué es lo que puede hacer uno eso, el el sal, eso es el que eso es que el salario real, el salario claro. real el poder adquisitivo del salario que general el salario real también Es que digamos, hay una cuestión que es la inflación claro. a veces hace bajar el salario, que no claro. te, aunque, aunque no te bajen el salario. Tu salario sí. puede subir en términos nominales, uh -huh. o sea, pod podés pasar a cobrar 2.000 a 3.000, pero comprar menos que claro. cuando tenías 2.000. Si la inflación sigue, sí, eh, sí, la inflación sí. Que más es lo que de... suele pasar con las negociaciones que está habiendo ahora, porque en general la mayoría va muy por debajo de los niveles que tuvo la inflación. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Y bueno, a partir de ese momento lo, lo que aparece, o sea, es un, como una segunda etapa en la cual ya el dinamismo en el empleo eh, nos observa. también hay que ¿En qué, ¿De qué año estamos hablando más o menos? A partir de 2007 en adelante. 2007 también hay años. que tener en cuenta que eh, en este periodo un, un cambio que, que ocurrió fue el cambio en el contexto internacional, el contexto de crisis, ¿sí? ya en 2009 eh, mucho más marcado, y eso también afectó al, al crecimiento económico de la economía. Entonces, eh. Que, que se observa en este periodo en términos del mercado de trabajo un crecimiento del empleo mucho menor si ya no es el, el mismo dinamismo ¿no? que, que observamos antes y que también eh, en términos del salario real eh, el crecimiento del salario real también se ve afectado ¿no? entonces un poco esto es un, un paneo general ¿sí? de, de, de cómo fue evolucionando la cuestión la pregunta sería bueno en qué situación estamos ahora Digo, cómo estamos es la, la pregunta que nos convoqueo con mis bananas hoy Entonces la, la cuestión es, en términos generales de, de indicadores básicos del mercado de trabajo, lo que tenemos son niveles de, de empleo eh, históricamente elevados, uh -huh. eh, pero que están acompañados con un, una tasa de no registro también muy elevada. Si ¿sí? hoy actualmente un tercio de los, de los trabajadores no están registrados. Claro. Esto eh, qué implica. Por un lado tiene algunos eh, los aspectos negativos para el trabajador son que, por ejemplo, no está protegido por, por la ley y que por lo tanto Por ejemplo, podría percibir un salario menor al salario mínimo. Claro. Entonces, y menor al que le correspondería por rama, digamos. Uh -huh. Después, por otro lado, también es que no hace los aportes jubilatorios, con lo cual, en un futuro, cuando deje de trabajar, no va a tener derecho a cobrar una jubilación. Va a quedar como un mono, en bola y a los gritos. Claro. <risa> y también, otra, otra cuestión es la cuestión del salario familiar, que esto trató de eh, solucionarse con lo, la Asign famosa UH, Asignación ah, y Exacto. Yo lo digo porque hay muchos simios que no saben deletrear, entonces que a lo mejor capaz que no entendieron lo que da UH. bien Bien, dale. entonces tenemos por un lado eso, después por el otro lado la cuestión del salario real, lo que decía es en este periodo lo que básicamente el aumento del salario real, si bien es positivo y es una cuestión que hay que rescatar, en particular porque el Estado tuvo una participación muy importante aumentando el piso, del salario mínimo, mm. al principio eh, también... Eh, Impulsando a, eh, aumentos salariales terminando, Estableciendo aumentos salariales Claro ¿sí? Pero que en, el term, el, en términos comparativos El salario real lo que hizo en este periodo fue Recuperar lo que perdió en, eh, Con la devaluación, la claro Entonces eh, eh, Si uno hace una comparación En términos históricos mucho más eh, Prolongada, uno se va a encontrar con que todavía el salario real está muy lejos de los, de los máximos históricos que, que registró la Argentina. Más o menos cuáles eran los máximos históricos. ¿De ¿Qué época estaríamos hablando? Y de medios de los 70. De de los 70 ¿eh? mm -hmm. Entonces, eh, Digo, más o menos la, la situación actual es esta. La pregunta sería, bueno, ¿qué posibilidades hay de mejorar? Ajá. ¿Sí? Por un lado, ellos eh, si, si nos retomamos a una de las cuestiones que mencionamos antes, que había sido. que habían sido la, las bases de, de este modelo, que eran por un lado el contexto internacional y por otro otro el tipo de cambio real vemos que el tipo de cambio real ya no está tan devaluado como estuvo eh, en el periodo inicial después de la devaluación con lo cual esto lleva a pensar que la industria nacional va a tener un problema como para generar el, el mismo nivel de empleo en realidad generar nuevos puestos de, de empleo el desacelere el crecimiento de uh -huh. entonces lo que, lo que vamos a tener ahí es bueno probablemente eh, haya problemas por, por ese lado digo sobre todo, más que por la generación de empleo por mantener este nivel digo, si claro. la, el, la moneda se sigue apreciando el nivel de competitividad cada vez eh, empieza va disminuyendo ¿no? uh -huh. eh, eso por un lado y después hay algunas otras cuestiones que quedan pendientes bueno, lo que mencionaba antes el nivel de, de trabajo no registrado yo tengo una pregunta sobre eso el, el trabajo no registrado, ¿qué incluye? trabajadores en negro ¿Y también eh, tercerizados o esos entran como en la masa...? No, de... en realidad, bueno, en, en la definición que yo estaba tomando de trabajador no registrado es el que no hace aportes jubilatorios, el que claro. no está registrado en la fit sería. Claro. Eh, después, obviamente, eso puede ser un trabajador tercerizado o no. digo Claro, como... eso depende del contrato que tengan. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ahí como que, en realidad, habría que ver cuál es el nivel de su posición. Obviamente, en general es elevado, ¿sí? porque son... Eh, eh, las empresas grandes suelen tender a, a tener a sus trabajadores registr eh, registrados y lo otro lo tercerizan y es el, el tercerizador es el que lo claro. contrata. Es difícil el, de calcular qué cantidad de uh -huh. trabajadores está en esa situación. No, no, digo hay un nivel de superposición, pero ah. es, siendo estrictamente eh, correctos con la definición, uh -huh. no necesariamente un trabajador no registrado es un tercerizador. Claro, claro. Sí, sí. Lo que con la tercerización es que tiene que ver con los convenios que firman los sindicatos digamos, uh -huh. Vos, eh, digamos en un sindicato puede estar cobrando eh, un salario más alto pero eh, si un trabajador, eh, por más que trabaje en una empresa de, ese, de esa rama uh -huh. está eh, transitado en otra empresa que está bajo no sé, el sindicato de comercio por decirlo de alguna forma y ese sindicato eh, firmó un convenio mucho peor Entonces, por más que esté trabajando en la misma empresa, está cobrando un Claro, un, claro, claro es, es una de las mejores formas de la estratificación salarial adentro de una misma empresa. Mm -hmm. Es una de las luchas que lleva adelante el subte desde el principio y que estuvimos hablando de eso, que era la de que todos los laburantes eh, estén y se reconozcan como empleados de Metrovías, porque entonces Metrovías estaba eh, prescindiendo de la responsabilidad de hacerse cargo de laburantes que estaban, ejecutando sus, sus servicios digamos en el marco de la empresa eso pasó con el personal de, de seguridad que bueno ahora está de vuelta en, en conflicto pasa con muchos el personal mucho la, o sea, de las clínicas sí, le pasa hospitales? esto por ejemplo les cuento mi novia le pasó conozco una persona a la que le pasó no parece eh, que es eh, en las la escuelas privadas ¿no? bilingües por ejemplo eh, claro por por digamos por, el, por lo que sería el estatuto, no sé, de. de, de, de, de escuelas. Hay una cierta cantidad de, de, de gente que planta funcional, que son digamos, docentes eh, necesarios y reconocidos como tales. El resto, en realidad, entra como empleado de comercio, por ejemplo, docentes de inglés extra, que quizás la, la educación formal en argentina no exige. Es una cantidad de, de, de descomunal de, de docentes de inglés. Entonces, ciertos docentes de inglés, de escuelas privadas bilingües que tienen como todo un, todos los grados, tienen como tres maestros de inglés, uh -huh. unos forman parte de la planta funcional y otros son empleados de comercio. Pero Entonces, si conoces, no... no, no eso. ¿Comercio? Sí, yo de los que sea, no sé, ah, de, okay, okay. De, ponerle como son, no sé, como puede ser el empleado de la fruta también, que ellos claro, eligieron, sí. ese, ah, eligieron ver, esa, claro. esa forma de contratación que eh, tiene, tiene otro, otro tipo de régimen de salarios y de Pasó con los trabajadores portuarios de las eras que estaban... O sea, los petroleros de las Aceras estaban enmarcados como portuarios claro. porque trabajaban en la zona portuaria, pero uh -huh. trabajaban en la petrolera. Tercerizados, como decía Fede, en un gremio que acordó eh, unos pisos más bajos. Claro. Bueno, volvemos sí, bueno, con Agustín. También eso eh, pasa en algunos casos que en vez de contratarte como personal de planta, te contrata como monotributista. Claro, claro. Y ahí es como se supone que es un, eh, una remuneración acordada y bueno digo, es una forma también de, de escaparle a, a, a las regulaciones que, que existen sobre la contratación el, el eso salario, entra etcétera. entra como trabajo no registrado eh, no ah, no eso es no, no registrado porque vos ahí dentro de lo que vos pagas con, como monotributo también estás haciendo un claro un estás haciendo aporte, aportes lo que digo sí. es eso es como una forma también de escaparle al mínimo al salario mínimo que sea, o, o a, a los escalafones establecidos en... en en una determinada organización ¿sí? lo, lo que se hace es bueno te contrata un monotributista y quedas por fuera de ese escalafón a veces te beneficia pero en general te, claro. te perjudica lo llama la Muy franja bien. gris ¿no? ni negro ni blanco ni gris bueno vamos a la tanda y seguimos con AUS el próximo bloque ya el último nos despedimos se nos ha pasado volando este programa del panorama de los niños. Radio La Colectiva FM 102.5 recomienda construcción participativa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 Politicon, diatribeca y logos políticos Politicon, entrevistas y comentarios políticos Los jueves a las 10 de la noche Los jueves a las 10 de la noche Politicon, diatribeca y logos políticos Estás escuchando La Colectiva Espérame un poco, si vamos a hacer la guerra realmente sí, vamos, vamos a hacer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 último bloque del parremo de los simios entre talitas y mates discutimos sobre el mercado laboral y los trabajadores con Agustín Aracaki. Eh, bueno, no voy a recordar las vías de comunicación, pues ya se terminó el programa y si no mandaron ahora mensajes no lo van a mandar más, así que joder Pero tenemos algunos mensajes, hay gente escuchando el programa. Irene López Compañera sí. del Circuito Cultural Barracas está escuchando el programa. Juan Acosta, también compañero del Circuito Cultural Barracas, está escuchando el programa, dice que la compu se escucha 10 puntos. Muy bien, eh. Y hay otro saludito de Gullo, claro. que. Está haciendo es? una especie de, de, no sé, de ahí de propuesta de que invita a los oyentes a que prueben su mate, seguramente el ah. tuyo después, ah. y hacer una especie de cateo. de así de claro, Bueno, Gullo eh, está convocando a que vengan y chupen de nuestros mates y digan cuál es el que más les gusta. Exactamente. Eh, está bueno esto porque parece que Gullo participa más cuando no está que cuando está, ¿no? Es interesante esto. Gullo, podemos probar la modalidad online. ¿eh? podemos dejar en el segundo piso y que quede ahí. Acá Lucía de dice que está también. ...también está escuchando... Nada ah, bueno, le mandamos un Para beso... Pero estuviste calladita hoy... ...por eso no nos dimos cuenta... Claro, le claro, mandamos un beso también... A claro. una suerte de desafío mate... Eso es lo que propone... Estoy completamente no de acuerdo... Cuando... ...una competencia de mate... Ah, así tipo... ...como el desafío Pepsi, eso Pepsi... Claro, ah, que no, sí, la no. gente no, no sepa... ...de quién es cada mate... ...pruebe y diga... ...bueno, este es el que más me gusta... Dale, nosotros... ...acá con Seba vamos a... ¿Catadores? ...hacer del de jurado. Bueno, jurado... Bueno, sábado que viene... ...acá, en vivo... ...en la colectiva... ...en el Palermo de los Simios... Desafío de mates Gullo versus Nabu. Bueno, seguimos con Agus Bueno, estábamos viendo el, digamos, Habíamos visto de dónde veníamos Dónde estamos Y ahora es hacia dónde vamos En términos de mercado laboral Sí, bueno, un poco eh, Que es lo que Estaba Estamos comentando eh, Sobre el final ¿no? Que por sí. un lado decíamos Bueno, una de las patas Era el tipo de cambio real De evaluado sí. bueno, lo que tenemos Es que en el último tiempo eh, El tipo de cambio Se, se usó para detener la inflación Así Como un, una, una herramienta para controlar la, la inflación Que no sabemos que uh -huh. eh, se fue acelerando con el tiempo Entonces eh, lo que se hizo fue dejar el tipo de cambio eh, nominal estancado Y con lo, con lo cual si los precios van subiendo El tipo de cambio real se va apreciando uh -huh. Entonces por un lado lo que tenemos hoy en día Es un tipo de cambio real eh, ap eh, apreciado En realidad en niveles parecidos a los de los 90% con lo cual esto afecta eh, a la competitividad de la industria. Claro. Entonces, por un lado, una de estas patas que, que mencionamos antes, que habían sido claves en el periodo de la postconvertibilidad ya eh, ha desaparecido. Entonces, uh -huh. habría que buscar eh, de, de esta forma, tratar de reemplazar eh, esta cuestión. y ¿sí? Después, uh -huh. por el otro lado, tenemos el, lo que mencionamos, la otra pata, que era el, el contexto internacional, sí. que también Eh, bueno, ya habías mencionado que en esta segunda etapa, es decir, post-2006 eh, el contexto era bastante había mucha más incertidumbre a nivel internacional, había ha habido eh, una crisis en, en 2009 y actualmente nada, estamos todos medio como pendientes el de, de qué que es lo que va a pasar eh, a nivel mundial, entonces nada, básicamente eh, en todo esto me parece que hay una cuestión que hay que rescatar que es la, la intervención del Estado que por ejemplo en 2009 considero bah, yo personalmente considero que eh, respondió bastante bien a, a la coyuntura uh -huh. garantizando lo, lo, los, los niveles de empleo garantizando también los niveles salariales que obviamente en ese contexto me parece que eh, no sé si se puede pedir mucho más, o sea, hay gente que sí te va a correr por izquierda y te va a decir, sí, acá igual hay que seguir avanzando y qué sé yo probablemente todos nosotros sí. <risa> <risa> no, nos, está, nos estamos conteniendo no, no, no para nada Pero... creo que este es un espacio libre de economía para sí no no hay presión editorial digamos. creo que bueno que en ese caso eh, se ha mostrado que, que ha sabido responder bien pero me parece que a futuro va a ser un poco más complicado y entonces por ejemplo la problemática de la, de, la, de la industria del desacelere de la industria uh -huh. ¿cómo se puede paliar desde el Estado? o, o, o ¿cuál, es, ¿cuál es la estrategia a llevar adelante para para evitar o para poder generar nuevas fuentes de empleo? en particular bueno una cuestión que lo, lo que algo que estaba implícito en el planteo este es que si el, eh, la industria necesita eh, un tipo de cambio real devaluado de para ser competitiva, lo que tiene es un problema de competitividad, Digo, claro. lo que hace ese tipo de cambio real es compensar esa falta de competitividad, entonces por un lado lo que tendría que tratar de hacer eh, el Estado es incentivar es, el crecimiento de la competitividad, claro. que yo no entendía como en su momento que era no, no sé, eh, despedir gente y, y demás, sino tratar de que aumente la capacidad productiva de las empresas claro. que reinviertan ganancias que, eh, que eso, bueno, el tema es en el esquema este del tipo de cambio real de evaluado lo que ven las empresas es que haciendo lo que ellas hacen, tienen ganancias y que no, no ven la necesidad de hacer más o sea, claro. como que hacen caso omiso a esa eh, falta de competitividad o rezago respecto a la, a la producción en el resto del mundo entonces la sensación es que lo único que les importa es ganar No, siempre lo único que les importa es ganar ah. guita, lo que pasa es que en ese caso Lo que tienen ¿Ah, es sí? que no tienen que hacer más que lo que hacen para ganar dinero. Claro. En cambio, siendo que, dado que eh, están rezagadas respecto a lo que pasa en la industria a nivel mundial tienen que hacer un esfuerzo mucho mayor que el que hace, hace claro. normalmente uh -huh. entonces lo que tendría que hacer el estado es tratar de identificar en a, aquellos sectores en los cuales bah, me parece a mí no sí sí son a eh, título de persona que en los cuales eh, la industria nacional puede ser más competitiva y tratar de incentivar esos sectores también obviamente que sean sectores que generen empleo que yo por ejemplo Argentina es muy competitiva en el agro pero eso no no es eh, eh, empleo intensivo claro Con lo cual, lo que tendría que tratar de buscar es la es combinación de sectores que puedan ser competitivos a nivel internacional y además genere eh, trabajo. ¿Es clave en este panorama la reciente expropiación de YPF? ¿Por qué no se dice YPF? Es Y. Bueno. Sí, en parte lo es. ¿Ah, eh, sí? Y, ¿Y si, si es una Y, no es una y latina. YPF. Oye, YPF. C. YPF. YPF. O Palermo, en realidad. Mm -hmm. Palermo. Ahora es Palermoel. Sí. Eh, bien por un lado me parece que eh, está bueno en tanto lo que puede hacer es controlar el precio de, del insumo sea petróleo napto o gas ¿sí? Sí. entonces eso lo, lo que puede hacer es que yo por ejemplo tratar de eh, otorgar un insumo subsidiado a las empresas pero con la contraprestación de que la empresa tiene que, por ejemplo, no sé, aumentar el nivel de productividad o eh, contratar más trabajadores o lo que fuere. Me parece que también parte de, del problema que tiene tenía la cuestión de los subsidios por un lado o el tipo de cambio real devaluado por otro es que en ningún momento vos le pedís nada a la empresa. Por eso lo que decía es como que la ganancia está garantizada y vos no tenés que hacer más que lo que hacías. En realidad lo que tenés que hacer es un esfuerzo mayor para ser más competitivo. Entonces, en este caso, vos dado que vos sos el dueño del insumo, lo que vos decís decir bueno, yo te lo vendo pero eso a un precio subsidiado, a condición de que vos al año que viene tengas eh, hayas aumentado tu producción al tres veces o eh, hayas reducido tus otros costos a la mitad o lo que sea, digo, buscando insumos más baratos o produciéndolos vos o lo que sea. Muy bien, señoras y señores, monos amigos, Agustín Alacaki en Economía para Ciegos. Nos vamos eh, a una separación. Y... ¿A una separación? De la separación, no sé, no supe qué decir. <risa> A un tema, ¿no? ¿Es un tema. Bueno, una canción. <risa> Homero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la Quise estar muy cansado y encima hoy no pagaron, imposible bajarse de esta rutina Y se pregunta hasta cuándo se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan De tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más Sus días pensando en cómo ahora si en desempleo no pagan. Y cada vez le piden más que injusticia que no se va.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 En el Palermo de los simios, todas las semanas bautizamos como un nuevo Palermo a cada sector de la ciudad, el Palermo de la semana. ¿Y vos, en qué Palermo vivís? Y sí, señoras y señores, se termina una vez más el Palermo de los simios y antes de pasar a una tarea a nuestro servicio comunitario que hacemos todos los sábados, Eh, vamos a decirle saludos, eh. Eh, eh, tuvimos que hacer un movimiento, una reacomodación, porque no estaba funcionando nuestra tiradora de saludos, así que pasamos a Opa. el loco Ramírez. El loco te cerruché, sí, así, eh, así de a eh, Flexibilización este, laboral. Este... Tenemos un mensaje de Seth Misery. Sí. Había comentado en un primer momento que para, para él o ella, no sé qué, es, eh, el bastón estaba enterrado con Néstor. Y después, de, de acuerdo a lo que nosotros fuimos diciendo, dice que le boicoteamos la teoría del faraón egipcio moderno. Dice, llamen un saqueador de tumbas, por favor, tengo razón, está enterrado con todas sus riquezas. Bueno. <risa> También está Virginia Martínez, que ah, dice que. Ah, ah. Ah. También dice que es muy bueno el programa de hoy y que por fin nos puede escuchar completo. Muy bien. También está Juan Miguel, que eh, abrimos la encuesta esta de dónde estará el bastón. Sí. Y Juan Miguel dice que la, la nación estaría desmintiendo la desaparición del bastón y que hablaron con el orfebre de la presidenta. Pallarols. Y sí, ese mismo. Y dice que está en el Museo del Bicentenario. Ah, bueno, no hay, hay polémica. polémica. Hay polémica. Lo no no buscaron a donde tenía que bueno, estar. Bueno, entonces finalmente apareció, así que ya no es más un problema nuestro. Fede, eh, ¿le algún mensaje? Saliendo? Sí, le quería mandar un mensaje. Un saludo a hermana Greta que nos vino escuchando todo el año pasado ah, sin, bien. Saluda, faltar, Greta. y ahora está reincorporándose como oyente muy bien y cumpleaños Mañana. Mañana, mañana. mañana, bueno, y le mandamos... Le, mañana le deseamos un feliz cumpleaños. Yo voy a reproducir este saludo que me están solicitando por Facebook, que es Johnny Cardia. Sí, Dice, saludo chicos, son puros, manden un saludo para el Johnny de chingolo. Le voy a mandar un saludo. <risa> y un saludo a Gullo, otra Uy, vez, que nombramos eso? 11 Basta. millones de Basta, veces, Busta. amigo. Bueno, está eh, bueno. Habíamos escuchado en esta serie de, de músicas obreras, habíamos escuchado Homero, de Viejas Locas, y muchos que, de los, los infinitos seguidores de Twitter van a ver que nosotros hemos retuiteado un mensaje de, de Pity Álvarez, que dice que él también llenó Vélez y no es presidente de nada. A lo que yo le tengo que decir, que es verdad, pero la gran diferencia es que ayer no se murió ningún pibe por eh, eh, la represión policial, que sí hubo en su recital y que continuó tranquilamente mientras el pibe Carballo Terminaba en un hospital con una conmoción cerebral y finalmente iba a morir el hospital. Así que, bueno, un saludo a Piti Álvarez, ¿eh? otro barca más en el mundo del rock. Bien, eh, nos convoca el Palermo de la Semana. Y ustedes dirán, claro, ¿ahora cómo hacen para hilvanar este programa obrero y socialista, anarquista, internacionalista y todo con... El Palermo de la semana. Sí, se nos va, se va, se nos va, se va. se va, hasta luego. Disculpen. En el último bloque me, me detono. Después lo podemos debatir. Para mí, yo ahí corté mis lazos con Piti después. de sí sí, sí, sí. Sí, sí, ancho, corta cortaste, Corté mal, corté mal. Y eso que me gusta mucho. Y eso que propuse es un tema de viajar loca para este programa. Pero bueno, les cuento. Hay un sector de Buenos Aires, perdón, de Palermo, de, la, de lo que otro era fuera Buenos Aires, con mucho peso histórico anarquista socialista y trabajador. Estamos hablando de la mítica Plaza Lorea. ¿Y eso qué es? Ustedes, estimados simios que poco conocen de la jungla en la que viven, Plaza Lorea es una pequeña plaza con forma de gota, puede ser gota de sangre, o de lágrima de obrero, o también parece un riñón, eh, que se encuentra al final de la Avenida de Mayo, digamos. Es la primera de, lo, de la mal llamada plaza de los dos congresos. ¿Por qué mal llamada? Primero porque hay un solo congreso y segundo porque es, es un... Es, bueno, lo voy a explicar. Es un error basado en que hay un monumento a los dos congresos, que está, en realidad, es un monumento, digamos, dedicado, que está enfrente del congreso, dedicado a la Asamblea del año 13 y al Congreso Constituyente del año 53, pero no tiene nada que ver con los dos congresos. Hay un solo congreso y es la Plaza del Congreso. Antes de la Plaza del Congreso está la Plaza Lorea. Mítica plaza en la que Históricamente los anarquistas de este país celebraban el 1 de mayo y sus mítines políticos. Eh, habíamos contado que la Segunda Internacional eh, de París había mm, convocado todos los primeros de mayo, había decretado que era el Día Internacional de la Lucha por las 3.8, ¿no? las 8 horas de descanso, 8 horas de sueño y 8 horas de trabajo. El movimiento anarquista, que ya había crecido bastante a partir de la inmigración, fundando periódicos, bibliotecas... Eh, Crece mucho a principios del siglo y empieza a ver reacción de parte de los gobiernos de turno. Eh, entre ellas estaba la, la famosa ley de residencia, que era una ley en la que expulsaba a todos los extranjeros que eh, fueran subversivos o subvertían el orden imperante. Pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo, el acto en Plaza Lorea era cada vez más tradicional y también cada vez más tradicional la represión. Resulta que en el 1 de mayo de 1909 ocurre un primero de mayo particularmente violento. Había dos actos convocados ese día. Eh, presidencia de Figueroa Alcorta. Los anarquistas convocaban en Plaza Lorea. Y los socialistas marchaban de Constitución a Plaza Colón. ¿no? Las dos puntas de lo que sería la Avenida de Mayo. Eh, Ramón Falcón en ese momento, eh, mítico jefe de policía, padre de la institución, quizá la institución más garca de este país, ordena disolver el acto anarquista de Juan a sablazos y tiros de revólver. A caballo los muchachos, recordemos que estamos en el año 1909, en esa represión matan a ocho obreros y hieren a cuarenta. Miles de militantes anarquistas eh, desconcentran hacia 9 de julio y se encuentran en ese momento con la columna socialista, que estamos hablando de alrededor de 20.000 manifestantes marchan juntos a la Plaza Colón en silencio eh, en ese momento eh, se une a las banderas rojas de los socialistas en los paños negros de los anarquistas marchando en silencio a la Plaza Colón y en Plaza Colón se organiza una especie de meeting ¿no? el acto deriva de, de una especie de, de, de, de, de asamblea de plenario donde se resuelve la huelga general por tiempo indeterminado hasta que renuncie Ramón Falcón y hasta que se castiguen a los responsables de la, de la masacre de la Plaza Lorea hay, cuentan, lo, cuentan los historiadores de la época y hay fotos de los periódicos de la época que eh, una imagen muy fuerte era la de un joven eh, en, europeo probablemente polaco, hablando en su idioma en una especie de español polaquizado, mostrando un pañuelo ensangrentado diciendo, esta es la sangre de los compañeros caídos en Plaza Lorea Ese muchacho, después se sabría, era Simón Radovitsky. Mm. Bueno, dura una semana la bola general, con absoluto acatamiento en Capital Federal, importante reper repercusión en el interior. Aproximadamente 200.000 obreros en huelga durante una semana. El accionar policial no logra contener los, las miles de reuniones que había, se cierran locales, clausuran eh, periódicos, se detienen militantes, se refuerza con el ejército en la ciudad. Pero la, la, la huelga sigue, los negocios cierran, está paralizado la capital y el país casi en su totalidad. Finalmente, el día 8, eh, tiene una reunión con el gobierno, eh, el Comité Ejecutivo del Partido Socialista, quien digamos, consigue que se autorice una una asamblea, de la, de la del, ya venía pidiendo moderación a los, a los, a los militantes. Totalmente desbordada la dirección del, del, del Partido Socialista. Pero consiguen, mediante negociaciones, entre muchas comillas, que se autorice una asamblea de, eh, del sindicato de cocheros. Y le garantiza al gobierno que si levantan la huelga, van a liberar a los, a los militantes presos. Finalmente, el Partido Socialista acepta esta negociación, levanta la huelga y poco a poco va volviendo a la normalidad la, el país. ...sin haber conseguido... ...la renuncia de Ramón Falcón. Pero finalmente... ...seis meses después de esto... ...el 14 de noviembre de 1909... Simón Radovitsky... ...que no se olvidó... ...agarró y le puso una bomba a Ramón Falcón... ...en el coche y lo hizo volar por los aires. Justicia. Y tocan a uno... ...uno por uno la justicia. Bueno, eh, a partir de entonces se decreta el estado de sitio... que dura aproximadamente un año... ...y se empieza una persecución a militantes anarquistas... Se detiene a Simón Radwitzki se lo condena a cadena perpetua en el penal de Ushuaia... ...y es liberado por un indulto en el año 1929. La Plaza de Lorea, desde, Lorea desde entonces va a ser símbolo del primero de mayo... ...no solamente anarquista, sino antiguocrático e internacional... ...y va a ser sede de muchos actos de distintas organizaciones obreras... ...estudiantiles y sindicales. Por ejemplo, Fede, que vos me estás escuchando con absoluta atención... Uf. ...este primero de mayo... ¿Hay en Plaza Lorea algún acto? Sí. Contame. Organizado por varias organizaciones... ...como Cauce, Bifol, La Brecha. Eh, bueno, una larga lista que ahí, ahí tiene... ...nos juntamos a las 15 horas en Plaza Lorea... ...como todos los años... ...que venimos haciendo ya hace unos 5 años aproximadamente. Están todos invitados a, a Muy bien, entonces, ¿primero de mayo a qué hora? A las a 3 de la tarde. 3 de la tarde. Bueno, entonces... ...la propuesta es la siguiente... Nosotros lo que hacemos en general, como hace el gobierno de la ciudad de Palermo Es tomar un barrio, borrarle la historia Agarrar una característica pelotuda Y transformarlo en Palermo de ese estilo En este caso es menos pelotudo Hoy vamos a hacer lo contrario Vamos a acceder eh, a siglos de lucha de trabajadores Y vamos a recuperar la historia de Plaza Lorea Y liberarla y transformarla en un Palermo Obrero, anarquista y luchador Nombres, propuestas Nombres. Palermo obrero Palermo Obrero Palermo Obrero está bueno Lo que pasa con Palermo Obrero es que va a formar parte De la sucesiva cantidad de siglas de peor Que tiene el peo. Polo Obrero, Paludismo Obrero, Pelotudo Obrero Palabra, claro Puede ser Palermo Radovitsky Palermo Polaco Pero lo que pasa es que también eso sería como un poco anti-anarco Porque sería concentrado en una sola persona Palermo Lotov. Palermo Lotov Está muy bueno Igual, yo quiero hacer una acotación. O sea, lo eh, verdad es que fue un acto individual, sí. pero no era una característica del anarquismo organizado argentino, no, los no, no, atentados terroristas. ¿eh? Esa costumbre eh, era más bien europea, uh -huh. pero acá no, no se no eso no no había fomentado tanto organizadamente. Bueno, para se la... No, se no, la dieron sí, a Ramón. Sí, se la dieron No, está bien. Acá, Y aparte acá... convengamos que también el tipo salió impune No yo. sería tan justo en realidad con el anarquismo. Sí, no, a ver... simios no, a simios simios simios simios. Queremos aclarar, no lo intenten en casa eso, de tirar no, una bomba casa, al no. jefe de policía. No. Digo porque les va a ir mal probablemente. Acá um, dice Ullo Palermo Di Giovanni. Palermo Di Giovanni. Sí, Giovanni era otro también que eh, ejercía justicia uno a uno también. Uh -huh. Si ¿sí? Sí, sí, mataban a dos obreros, el tipo iba y bajaba a dos policías. Un tipo copado, mal acusado de, de, de terrorista y de delincuente. Eh, pero a mí me parece que... Concentrar en un nombre o en un sujeto es un poco... Sí, es un poco sí. contradictorio. Yo propongo Anarco Palermo. A mí me gusta. Me gusta, me gusta. Bueno. A ah, pues, Palermo no, Obrero sí. también me gustaba, eh, lo tengo que decir. A mí me resuena al hogar obrero. no sé. Palermo Loto, dice Dani. Bueno, eh, siga la música del fin de semana. Palermo Loto, yo no, no... Bueno, vamos para Anarco Palermo. Anarco Palermo, Palermo, Palermo, Palermo, Palermo, okay. Palermo. Entonces, a partir de ahora, la Plaza Lorea es Anarco Palermo. Y... La cual, mañana No, el 1 de mayo, martes 1 de mayo, a las 3 de la tarde, en anarco palermo acto por el 1 de mayo. Ahí convocamos desde el Palermo de los 5. Llega el fin de semana. Yo voy a pasar el chivo de los últimos fines de semana. Quedan 5 funciones del, Yo tengo que ir, del ¿eh? loquero de Doña Cordelia. Tenés que ir, ahí sí. tenés que ir a Agus. Agui Agu, Agus. No, eh, no, Tienen no, que no. ir a ver el Palermo... No, el Palermo no. El loquero de Doña Cordelia... <risas> En Barracas, todavía no bautizada como Palermo, eh, el Circuito Cultural de Barracas, viernes y sábados a las 10 de la noche. Teatro Comunitario, donde estamos el compañero Seba y yo. ¿Algún otro dato más para pasar? No tengo nada. Bueno, semana de descanso. Nos despedimos una vez más del Palermo de los Simios. Quédense con Tercer Piso al Fondo. Quédense escuchando Radio La Colectiva. Y hasta la semana que viene, queridos simios, viva la revolución. Feliz fin de semana re largo, chao. en una rama estaba el orangután diciéndose en una rama y pasó la orangutana comiéndose una bana el orangután y la orangutana y el orangután y la orangutana de pronto el orangután le dijo a la orangutana de pronto el orangután Aziareldiana, el orangutan, és l orangutana, el orangutan, és orangutana.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 és en la palangana el orangután y la orangután el orangután y orangután